zule, zer moduz gaurko honetan ere adiskidetuak elkartera, jo dugu Carla eta Rocio ditugu zain eta komunikazioaz mintzatuko gara, komunikazioaz eta erabiltzen dugun terminologiaz sos arrazakeriak elkartearekin batera, ikastaro bat jaso baitu, bikote honek beste jendean itzekin batera Deiritzi izanen dute Karlak eta Roziok komunikabide anitzek etorkin eta zmintzatzerako orduan erabiltzen duten eta erabiltzen dugun izkeraren inguruan. egokia haute da. Bagaur ere, hitza arnaz izan daitekela frogatuko dugu. Ongi etorriak eta goza dezazuela datorren ordu orduerdiontaz da no Momu monila degam julinga Momu monila Deag... Rocío eta Karla Arratsaldeon Arratsa León Bueno, hoy vamos a hablar sobre medios de comunicación y cómo tratamos el tema de la emigración, qué tipo de idioma o lenguaje usamos. Y vosotras habéis seguido un curso con SOS Arrazaqueriak, un curso intensivo, ¿verdad, Rocío? Sí, bueno, fue un curso... Bueno, han sido varios módulos, la verdad. No solo ha sido curso de medios de comunicación, también ha sido el tema de manejo de redes sociales de, de vídeo fotografía que también con, la, con, con estos temas esto es de cara a las asociaciones para potencializar para cómo saber dar un mensaje a través de una fotografía, a través de un vídeo de, de diferentes formas, pero bueno lo más importante para lo que tú nos preguntas ahora es sobre el manejo de medios de comunicación precisamente eh, nos impartió el curso un profesor de Cataluña profesor de la Universidad de la Vit, cual pues eh, nos nos daba todas las tácticas de cómo, o sea, cómo dar un mensaje a, en radio, cómo dar un mensaje en televisión teniendo en cuenta de quién nos escucha del otro lado, que si es un mensaje de radio que igual que se entienda con la claridad y con los términos adecuados para aquella persona que está del otro lado que quizás no tenga no esté familiarizada con cierta terminología que estamos acostumbrados a, a usar, pues la utilicemos de una manera adecuada. Y referente a eso, también sí que tocamos el tema del que tú nos preguntas, eh, en relación a, a cómo en los medios de comunicación, para lo que nos toca a nosotros como asociación de extranjeros, cómo tanto radio y televisión publican en sus noticias cuando es un hecho delictivo o algún tipo de infracción o algo algo que acontece de manera negativa siempre nombrando la nacionalidad. Que si fuera una persona, llámese de Euskal Herria, o llámese de, de territorio nacional, pues que no lo mencionan y siempre es a los extranjeros, a nosotros, a los que siempre se nos menciona allí. Entonces, que, que si van a mencionar eso, lo mencionen en los dos sentidos. Si van a mencionar lo negativo, también lo positivo, que es quizás más lo que resalta, más lo positivo. Todo lo que hacemos los extranjeros aquí positivamente por aportar por la comunidad, en este caso por la comunidad del País Vasco, todos los aportes que hacemos también, porque porque venga un, un futuro mejor, tanto para la familia de Euskal Herria como para nuestras familias igual. Entonces destacar ese aporte también. Vamos a hablar de la opinión que tenéis vosotras sobre cómo se trata el tema de la inmigración en los medios de comunicación, pero ya que Rocío ha mencionado eh, todo lo que aportáis, Carla, ¿a ti qué te parece? Bueno, yo creo que en el aspecto de los trabajos, sigue habiendo en la actualidad trabajos que la gente de aquí no quiere hacer. O sea, hay la crisis, hay lo que hay pero se sigue dando, ¿no? que ciertos trabajos, a veces las jornadas eh, largas, la gente de aquí no, no quiere hacer. En cuanto al aporte de que dan los extranjeros, pues mira, eh, la edad de la gente que ha emigrado es importante para la sociedad porque es mucha gente joven que está apta para trabajar, y que quieras que no, a futuro son los que van a aportar para la jubilación de, de mucha gente de aquí, ¿no? Que eso pienso que es positivo. Pero yendo más allá de lo, de lo económico, es verdad que la crisis igual ha fomentado el racismo, pero sin crisis o no, yo creo que podríamos mencionar todo lo que aporta, ¿no? Todo lo que se aporta, aparte aparte de la economía, se aporta riqueza cultural porque quieras que no el hecho de de haber interculturalidad de aportar unos con otros eso enriquece y fortalece las relaciones entre países yo creo que esto para nosotros como extranjeros lo vemos positivo el hecho de que nos acepten y nosotros también adaptarnos a las culturas de aquí también no sólo no solo que que los vascos tengan que conocer de nuestras culturas de nosotros también depende un poco ese que se logre esa integración o no vosotras dos sois madres y has comentado rocío de aportar pero también recibir por ejemplo tus hijas tus hijos tienes dos más o menos una se ha creado aquí el otro es de, el pequeño es de aquí sí. tu hija supongo que aporta mucho a sus amigas, ¿no? Pues mira, en lo que a mí me respecta y algo que me enorgullece de, de mi hija es que, en primer lugar, yo tenía claro que al llegar, al llegar aquí una de las maneras de integrarse, bueno, yo también tengo que ponerme a ello, pero en el caso de ella, que, que su vida prácticamente aquí ya la tiene hecha, era que, que aprendiera el idioma de aquí. Justo pues en la castola en donde ella entró, yo en un principio lo veía difícil que pudiera llegar a integrarse. Pero hoy en día es una alumna excepcional con unas notas, es una de las mejores en euskera. Que eso es algo que, que me enorgullece, o sea, que una niña que nunca había tocado el idioma tenga un plus en Plus un, en, una, en una asignatura, bueno, vamos, en el euskera es importante, de hecho todas sus relaciones, el deporte escolar va en euskera, ella es una niña, lo que pasa es que entre los niños es diferente como los adultos, los niños no ven nacionalidades, allí yo pienso que, que ese racismo como como igual lo hay entre adultos, entre niños no hay, para los niños no hay fronteras, para los niños es es más de un interrelacionarse, de obvio que ella también, Eh, cuenta pues en euskera cuando se le pregunta por su país y, y hace aportes importantes porque yo creo que para uno poder poder criticar y poder hablar hay que primero conocer uno no puede hablar desde la ignorancia cuando no se conoce cuando no se no se vive ni se conoce nada de un país entonces es un aporte importante y bueno mi niño también va a una guardería donde también le hablan euskera Yo algunas cosas ya controlo, mi marido es de aquí, y bueno, eh, pienso que eh, nosotros damos ejemplo. Uh -huh. ¿Y tú, Carla, en tu caso? Bueno, la mía también va a la Icastola, y ahí va con el Euskera, ya va a alcanzar el nivel. No sabemos hasta cuándo es que se alcanza, ¿no? Porque siempre hay algo nuevo, pero lo lleva muy bien. Yo a raíz de que ella tenía la dificultad en el en el primer grado cuando fue que, que entró entró Alicastola cuando vino de Nicaragua, yo entré a la EPA a aprender euskera para ayudar con los deberes y eso porque al principio yo no entendía nada y no le no le podía ayudar en nada, entonces era frustrante para mí que ella llevara los deberes prácticamente sin hacer. Y en este intercambio de culturas se... eh El idioma, el euskera en este caso, puede ser una herramienta de integración. Eh, también los hijos supongo que ayudarán en ello. Sí, es una herramienta de integración desde luego para para ellos y quieras que no para uno también como padre. Yo creo que una de las cosas que nos faltaría eso es poner un poco de parte de nosotros de empeño más en, en hablar el idioma. Claro, desde luego teniendo y, y muy personalmente lo digo que Hay dos idiomas oficiales aquí. Bueno, y, y bueno, ya es de libre de cada uno el, el querer aprenderlo no, pero pienso que sí es importante el hecho de, para integrarse en una comunidad como esa está y donde el tema lo llevan muy a rajatabla, pues sería una una bonita manera de entrar con, con esta cultura vasca, de, de, de poder uno relacionarse y de hecho... Eh, tanto Carla que, que a mí me gusta, igual como ella ya controla mucho la euskera y yo bueno, algunas cosas poder quizás hasta con las instituciones y demás como de hecho lo utilizamos todos los que trabajamos aquí en la asociación, todos y todas de poder en algunas palabras, podernos saludar, despedir y en algunos nuestros escritos meter alguna que otra palabrita en, en vasco Para nosotros es un aporte y quieras que no, eh, a veces la gente dice, hoy pero controlas algo, o, o la escritura, o el, el hecho de saber escribir una palabra en euskera, creo que es uh -huh. es, es una apuesta importante. Bueno, pasa algo curioso, que, que en la escuela las reuniones son en euskera. Muy poco traducen al castellano, entonces, si llegas tarde a la reunión, ya te perdiste a, a lo mejor la parte en castellano y no en Es como que no haya sido no te enteras de nada entonces a mí a mí el, el entender porque yo entiendo más que hablar eh, me alegra un montón porque digo ya vengo a algo no uh -huh. y, y igual en las reuniones de padres o cuando estamos buscando a los niños se hacen los grupitos y ya se puede charlar alguna cosa no qué sé yo hasta que hoy hace frío o y hace calor o que es lo para entablar ¿no? una conversación, pues eso me llena de satisfacción. Entender que ya puedes ver a la gente en la calle que te ven como extranjera y se ponen a hablar en euskera para que no les entienda, pues mira, yo ya entiendo y no y, y, y puedo decir hoy oh, que, que que no es así. Entonces, eso está bien. Hemos empezado hablando de un curso que haber recibido con Sosa Razaqueriak sobre el lenguaje que se utiliza en los medios de comunicación en el tema de la emigración. Hubo un caso en concreto que se comentó mucho en los medios, eh, tanto en, eh, en la televisión, en los periódicos, eh, el caso de Bilbo, de una mujer eh, colombiana, creo que era, ...que bueno, la violaron, la maltrataron y la, al final la asesinaron. Se comentaba de que si era prostituta no era prostituta, de que si había que decir de dónde era, de qué ejercía... ¿Qué, qué os parece eso a vosotras? Bueno, a nosotros como, como extranjeros y a mí en lo que me toca el, el tema colombiano, porque soy colombiana... Me parece un tanto sexista, racista y, y, bueno, y no sé qué otros cualificativos decir que se tilde a una persona de esa manera. El hecho es que se ha cometido un hecho delictivo y que es reprochable desde todo punto de vista. Llámese eh, que si efectivamente, si ella hubiera sido prostituta, que no lo era, pero si así lo fuera, es una persona y merece todo el respeto a la vida, el respeto a su profesión y respeto, respeto a ser persona. Entonces, eh, nos parece muy fuerte que los medios de comunicación, más que preocuparse de la víctima, simplemente cataloguen el tema, bueno, es prostituta, se lo tiene bien merecido, ah, es que era colombiana, porque se viste de una manera o porque igual regentaba un bar, Porque, porque igual iba a sitios que normalmente no acuden latinos y por eso ya ya se tildaba esta persona, o sea, catalogándola independientemente de que si así lo fuera también merece un respeto. Y que hay que hablar del de, de, no tanto de lo malo, no se preocuparon ni siquiera por investigar si realmente lo que sacan los medios de comunicación es cierto. Yo pienso que les falta un poquito más de investigación, un poquito más de, de conocimiento y de saber dar una noticia. Creo que eso es lo que le, le falta a los periodistas, más que la prensa roja, más de vender prensa y más de, de alarm, alarmar y, y crear esta... ...xenofobia y tanto racismo que, que de verdad lo que, que nos tiene aquí tan mal en este país... Que, ...que nos tilden, o sea que no nos vean como personas, sino nos vean como cosas. A ti por ejemplo Carla, ¿te parece que, que ayuda en algo el hecho de, de decir que es colombiana... ...y que ejercía la prostitución? Bueno, es lo que decía mi compañera, no que, que falta a los periodistas buscar eh, la verdad de la información a mí me parece que aquí el morbo vende y, y está claro entonces no interesa si tanto si tenía hijos si tenía esposo si tenía familia eso no yo yo recuerdo que en, es, en ese día salía un mmm, que tenía amigos y que los amigos, uno decía una cosa, el otro decía otra. Entonces, un medio tenía uno por un lado, el otro tenía el otro por el otro lado. Y, y que si, vamos, que la mujer, unos que ella trabajaba, que hacía manicuras y a domicilio y la, los otros que no. Entonces, eso eso es como como ya, ¿quién iba a leer eso? A la gente le gusta eso, ¿no? Que sí, que era prostituta, que es de que es extranjera, que como dices tú ya reunía todos los puntos para que le pasara lo que le pasó. Entonces ya dice, "Uh, ya la gente ya lo da por hecho de que esta o, o se lo buscó o es que qué más qué más iba a esperar ella." O sea, es como que ya está asumido, ¿no? Que una persona que se dedica a eso, que esté en la calle y que viene a ganarse la vida de esa forma que Que, que ya es como que lo último que te puede pasar, ¿no? Es, es duro, pero como que la sociedad ya lo tiene dado por hecho que es así. Vamos a acabar. Carla, ¿me vas a decir algo en euskera? Es, es, es. es. <risa> <risa> Guchienes agur, edo, edo servait. Agur, agur. Es Qué ricasco. <risa> hausi izan da gaurko tartea, gogoratu, hitza arnaz bide, izan daitekela, eta kulturanistasuna zein hizkuntza niztasuna, aberastasuna dela. Laster arte! Ta, ta, jobon, jobon. Ta, ta, jobon, Bapdú Uyambar Nyare malaikala Khawe Hechikau Dano seserum Mumu Mumu Nila Degam djulingam Mumu oni la begam What a adversary did be a buggy, And a shirt A car in a Ryan